Música independiente, sonidos de vanguardia, sin espacio ni tiempo, aquí comienza Autómata. Las desigualdades sociales son escandalosas, la totalidad de la riqueza del país está en manos del 1% de la población, ¿no es y que el resto vive en una estrechez que llega al límite de lo insoportable se había transformado en una normalidad el país entero está como en un seminario estudiando cómo cambiar la plantilla la base el modelo entonces el país le está exigiendo a la clase política que tenga una visión más noble más profunda del hombre y de la sociedad Ese es el despertar de Chile. Damos inicio a esta nueva temporada de Autómata y a este capítulo número 2. Continuamos en la senda de la música y este proyecto radial ya de casi 5 años sin contar las pausas, así que Sí. Y, y muy agradecidos también por la recepción que tuvimos de este primer capítulo Que fue emitido por todas las redes sociales donde estamos Sí, así que... damos la gracias a toda la gente que compartió y que le dio me gusta por ahí Y que nos ha escuchado, porque al final, ¿de qué se trata todo esto? Así que nos escuchen ustedes así Por supuesto, que... sí, y vamos a partir inmediatamente con un músico que es pero tremendo Que ha, ha estado rompiendo muchos esquemas básicamente Nos referimos a John Maus un músico estadounidense que ha trabajado toda esta música más avant-garde, experimental sonidos con sample juegos con sintetizadores pero también entrando en algunos algunos también pop oscuro por así decirlo me parece Una... muy interesante lo de John Mouse desde lo performático así si pueden tienen la oportunidad de ver algún video en vivo de John Mouse y su banda se darán cuenta inmediatamente de, de lo peculiar que es este personaje que Su, su parada frente al escenario, ¿no? Bien pelacable, bien gritona, sí, bien buenísimo. La intensidad principalmente la alta energía que que explica él en toda su presentación? ¿Cómo él vivencia su música y, y todo su trabajo en las muestras en, en, en la muestra vivo que hace? Menciona que también es un tipo muy culto, ¿no? Destaca sí. su carrera como formativa, ¿no? Claro, porque él eh, tiene una formación académica eh, principalmente en el sonido, en la música, con sonidos barroco inicialmente, renacentistas, para después luego ir transitando a una música quizás más pop. Eh, también en algunos trabajos que ha hecho con, con músicos como Ariel Pink o Panda Beer. Panda Beer de Animal Collective. Claro, y pero John Mouse con su sello particular y también con todo el trabajo que él tiene y estudios de filosofía. Él tiene un doctorado en filosofía, por lo tanto... Eh, a, impregna también todas las reflexiones un poco más profundas, existencialistas en sus letras Tiene muy buenas entrevistas el John Maus Sí, recomendamos leer la entrevista a John Maus respecto a todo a su análisis de la, de la situación eh, un poco de la escena, como se rearma y reconstituye también la música actual cuál es su parada y también revisar un poco cuáles son, cómo son sus presentaciones en vivo Sí, y vamos a escuchar de este gran músico estadounidense la canción Touchdown Después escuchar recientemente a John Maus con su canción Touchdown... Eh, ...está incluida en su disco Screen Memories del año 2017. Sí, revisar la discografía de Maus, está, uh -huh. está muy buena. Vamos a continuar con un, una agrupación descubierta hace poco... ...llamada Teardrop Explode, de que revive todo este... ...bueno, no no reí ellos estuvieron en toda esta escena post-punk. En el apogeo. Sí, for, de finales de los 70, eh, son de Liverpool, estos eh, músicos... ...y eh, editaron su primer EP... Eh, haciendo una aproximación un poco más agua y, y, y punk eh, Deconstruido como era toda esta nueva reinvención, ¿no es cierto? con Después ya denominada post-punk eh, Para editar su primer trabajo llamado Kilimanjaro, el año 80 Y un segundo trabajo llamado Wilder Que fue, de alguna forma, el último Porque después se separaron Sí, se separan cuando estaban haciendo el, el tercer trabajo Eh... Fue un proyecto que, que tuvo una empezada bien interesante pero como muchos proyectos de la época termina un poco perdiendo interés en lo que hacen claro que seguramente lo que cuentan ahí es que ellos tuvieron mucha diferencia artística pero también de eh, las personalidades era muy intensa esto estos cabros tuvieron muchos problemas también por hacer eh, conciertos donde eran muy provocadores transgredían y el término abrupto de ello también implicó cosas así rayando en lo criminal persiguiéndose con armas o sea <risa> Unos cabros más o menos pasados de revoluciones. Ah, mira, está bueno. Después volvieron a, a reencontrarse más adelante, hacer algún tipo de presentaciones, pero nada, eh, de, de, con demasiado, más que nada por la nostalgia, ¿no? El revival. Pero nos, nos queda su, su primer trabajo, y principalmente eh, un single que sacaron, el primero, el primero el año 79, llamado Sleeping Gas. que tiene dos versiones, ¿no? Sí, pero nosotros vamos a poner esta, la primera, que es de la versión single. Después se incluyó en su primer disco llamado Kilimanjaro, pero le hicieron algunos ajustes un poco más ligado a, a los sintetizadores. Nos vamos a quedar con esta primera versión que es mucho más al hueso, más cruda. Sí, así que aquí suena Till Drop Explode con Sleeping Gas en este segundo capítulo de Autómata. Estoy en el poder, estoy en una fuente de soa Tomándome una malta No estoy en el poder Estoy en una fuente de soa Comiéndome un completo Escuchábamos entonces a esta banda inglesa Llamada Teardrop Explodes Y de este sonido post-punk Que tanto nos gusta Para continuar con algo local, eh, un proyecto que por allá por el 2011 sacó un disco llamado Almendral. Eh, nos referimos a Pasto, una agrupación que tuvo su, su bagaje ahí en las escenas nacionales, sobre todo locales, pero que también tocó en Santiago y que tiene toda esta onda de eh, Stone Roses y de Primal Scream, Brian Johnston Massacre, todas estas influencias del rock and roll Con tientes más psicodélicos, pero también muy crudo y, y, y guitarrero ¿no? Sí, los Pasto que eh, estuvieron involucrados en una escena con también con otras agrupaciones como eh, Matorral, por ejemplo, también eh, Guiso, eh, eran como es, aquellos años, ¿no? Por el 2011, por ahí. De hecho tuvieron vínculos con, con ambas bandas, ¿no? Claro. Con el eh, Cadenazo de... Cadenazo produjo y trabajó en, en su disco Almendral, Eh, el cual promocionaron bastante y bueno, después los Pasto terminaron su trabajo su trayectoria eh, agradezco yo que me hayan regalado el disco en algún momento La Almendral, yes. eh, compuesto por 6 músicos principalmente de Pasto Eh, no sé si en algún momento tendrán el entusiasmo de volver a reunirse. Yo he visto que han retomado por lo menos las redes sociales. Al... Se, les, se les ve por ahí. Algún augurio puede dar cuenta a Pasto. Pero estaría bueno que volviera Pasto. Y, de, y posicionaron también los sonidos del baño y la concagua en algún momento donde había que revitalizar. Y después vinieron nuevas bandas que, que la verdad es que también mencionan a Pasto como uno... De, con todo este sonido como cósmico, psicodélico, influencias del blues y el rock también, más eh, pegado, ¿no es cierto? Oye, sí mencionar bandas antiguas sanfilipeñas, yo creo que Monotrack, ¿Ya? Maní mono yo me acuerdo, de... Maní Palmono. Ícaro Band. Ícaro <risa> Band, sí, un poco más reciente, pero de, de esa época, cuando éramos adolescentes, había una escena incipiente de rock, los tonariles, ¿no? <risa> <risa> que gran banda no, yo, yo conocí más desde la Concagua, desde las Cano para adelante, ah, el Coronel, Dármico claramente grupos que siguen vigentes de alguna u otra forma pero tuvimos harta escena yo creo en la Concagua y hay hartas bandas, así que bacán revivir este esta gran banda sanfelipeña llamada Pasto y vamos a escuchar eh, uno de los singles que tuvieron por ese entonces, llamado El Cuatrero, que también tiene un video que pueden revisar en Youtube así que escuchamos a Pasto en este segundo capítulo de la última temporada 2019 autómatas Bien, luego de escuchar a Pasto con la canción El Cuatrero, de su disco El Almendral, eh, proveniente de acá, de, del Valle de la Concagua, vamos a continuar con una música rockera directamente al hueso. Nos referimos a la agrupación doctor Fieldwood, los cuales son un grupo inglés que fue formado a principios de los 70, y principalmente tenían un repertorio muy basado todo en todo este sonido como Rhythm and Blues eh, más rockero antiguo sí, bien rock and rollero así medio Chuck Berry pero con tintes como lo que vendría a ser como el protopunk ¿no? claro. anticipándose a lo que venía después y evidentemente haciendo la contra del auge del rock progresivo por ese entonces. Claro. Que, que, que había esta rivalidad, ¿no? un poco sí. un poco estúpida también, pero pero rivalidad al final cabo. ¿sí? Su estilo fue denominado como pub rock y fue una antesala después de lo que de todas las cosas pub de pub de rock, sí. de local nocturno, pub rock. Y, y fue una antesala de todo lo que después se eh, eh, gatilló con todo el sonido punk allá en la en la Gran Isla eh, europea y bueno, eh, ellos tenían un sonido principalmente en vivo muy bueno muy crudo que quizás nunca pudieron plasmar plasmar del todo en sus discos en sus álbumes de estudio sí. eh, vamos a escuchar de este proyecto inglés una canción llamada chida set right ah extrañar la nostalgia todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a diez cuadras. El que se siente patriota, que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. Después de escuchar a Dr. Feelgood y este pub rock, está bueno ese concepto, me gustó. Al hueso. Sí, de música de pub. Pero difiere un poco quizás de los pubs de acá de la zona. Ojalá pudiera en un pub que sonara <ríe> este tipo de música. Estaría muy bueno. Sí. Hoy y nos vamos con un gran músico llamado Richard Swift, lamentablemente fallecido hace algunos años. Ligado a proyectos como The Chins o Black Kiss. Eh, transitó por diversos instrumentos, en algunos tocaba batería, en otros tocaba guitarra y que tuvieron casi ocho discos y varios EPs Él como solista, como Una Richard solista, Swift ¿no? Así que está interesante revisar eh, la labor de Richard Swift Sí, eh, su trabajo también en la producción musical Él tenía un estudio ¿no? donde pasaba seguramente gran parte de su día a día trabajando en técnicas de grabación, ingeniería en sonido eh, multi-instrumentista, la verdad Eh, muy reconocido por todas estas agrupaciones donde él colaboró eh, pero que tuvo un triste y trágico final, a los 41 años eh, falleció Richard Swift dejando un amplio legado también, un vacío respecto a estas bandas donde, donde estuvo colaborando uh -huh. así que de este gran músico eh, que nos dejó el año 2018 vamos a poner eh, una canción llamada self Selfish Math, así que suena Richard Swift acá en este Nuevo autómata, versión podcast. Estamos de vuelta en este segundo capítulo de la nueva temporada automata. Muy contentos por retomar este proyecto radial de tantos años. Oye, oh, eh, sí. Satisfecho. Sí, bueno, damos las gracias, por supuesto, a toda la gente que nos apoya. A Javier Domingo, por supuesto, ahí en Las Perillas. Sí, en la edición. A Mariela, la voz de Autómata. Y a Estudios Riff, que, que Riff. siempre nos apaña también para actividades múltiples que podemos hacer acá en nuestra zona. Sí, vaya recomendadísimo por nosotros a Estudios Riff. Uh -huh. Y promueva su proyecto musical desde ahí. Necesitamos más bandas acá en la zona. Ojalá que aparezcan más músicos inspirados. Oye, eh, continuemos con este programa y... Vamos con Human Tetris. Este proyecto ruso que cultiva toda la sonoridad post-punk, eh, también ligada, por supuesto, a proyectos como Joy Division, pese a que ellos mismos no, no asumen esta influencia. Claro, bueno, son más jóvenes, la verdad, pero como son rusos, ellos tuvieron también una infancia dentro de un, de un, de un, de un gobierno soviético que estaba era muy, muy eh, contrario a la influencia de Occidente. Entonces... Ciertas músicas no pudieron escuchar mucho, pero sí algunos sonidos que son propios de, de, de la ex Unión Soviética. ¿Puedo dudar? Puedes dudar, pero... dudar? Sí. Yo creo que sí se inspiran en Joy Division. Seguro que sí. Pero también mencionan a, a agrupaciones como Kino, un músico que ya hablaremos en algún momento... Eh, y también otros sonidos eh, rebeldes que, que pudieron entrar también en ese tiempo en el imperio soviético Ya, yeah, muy en la onda también de Motorama y este proyecto paralelo ruso, ITPO No sé si so recuerdas a ITPO Soviet Soviet también Soviet -Soviet. está Bueno, pero Human Tetris es una agrupación que partió en 2008 con un par de P eh, Bastante buenos la verdad Y en el 2012 ya editaron su primer larga duración Con el cual pudieron girar por Europa, darse más a conocer Y se separaron al año siguiente, tuvieron un tiempo bastante largo de receso Para el año 2016, recién retornar y editar un nuevo trabajo Así que, bueno, esta, esta oleada post-panqueta ochentera... Que, que que no es malo, está bien, sí, nos parece bacán. Vuelve a sonar y pues vamos a presentar una canción de su primer trabajo, eh, de su primer EP, se llama Baltic Sea, o algo así como... un no, no, no, es un mar de Báltica. Un mar de Báltica, no sé si no me, me inspira algo, pero... No, está, no, el océano báltico. El mar océano, báltico. El mar, perdón. Eh, así que suena aquí <ríe> Human Tetris, en este nuevo capítulo de Autómata, segundo de esta temporada en versión podcast. que si su vivir hoy, se diga la computación, tendría su página web. O sea, yo estoy seguro que su hijo le encantaría ese grupo joven los Beatles, por ejemplo, ese grupo moderno, los Beatles. Yo creo que su hijo sería uno, un fanático de los Beatles, sería un entusiasta, porque su es entusiasta, es alegre, es joven, como tú. Uno puede pasarlo bien sin tomar, sin fumar, sin drogarse. Existe en Chile un sello llamado Ubarrobot eh, que tiene a diversos eh, próceres de la actual escena indie actual como Lorenzini, Diego Lorenzini, a Chini and the Technicians, ¿no? Niña Tormenta Pero llama la atención que en su catálogo también hay bandas eh, de otras localidades Y nos referimos entonces en este programa a un proyecto llamado Hangtree Eh, son es escoceses eh, particularmente Y que lanzan un EP el año 2018 eh, Por supuesto promovido por este sello nacional llamado u Robot Sí, eh, los Hank Rigg eh, que, que de alguna forma eh, quisieron colaborar también con su trabajo para u Robot Hicieron este este primer EP eh, entre Glasgow y Santiago ¿no? Y principalmente está inspirado en la vida y obra del pintor bielorruso Mark Chagall Eh, y su trabajo principalmente es con guitarra acústica, sonidos un poco más atmosféricos, melancólicos. Sí, está mucho más calmo, bien. Viene la onda un poco de Huawei Robot que tiene estos proyectos como de cantautor, así medio folk, más intimista, íntimo. Eh, así que Hangtree entra en esa en, en, en esa sintonía. Y eh, están preparando un segundo trabajo también, que está inspirado principalmente en las historias de las alitrenas del norte de Chile. Así que, ojo también con el trabajo que está realizando Hank Tree, bien vinculado, pese a la lejanía de Escocia, bien vinculado con con un poco la historia y, y ciertas cosas que pasan dentro de Chile. Bacán. Así que, bueno, descargable, absolutamente gratuito, desde Uber robot Recomendamos explorar y meterse a Ubarobot. Sí, Hay está mucho buenísimo. material ahí. Eh, así que... En este primer EP vamos a presentar la canción Anywhere out of the world. Algo así como en cualquier parte fuera del mundo. ¿Qué pasa si hay cosas que no puedes olvidar que yo he perdido? Después de escuchar a los Hank Tree, eh, tomados desde el sello Uva Robot, que recomendamos nuevamente poder indagar ahí, vamos a continuar con un músico sanfilipeño llamado Incoherente, eh, que bueno es ese seudónimo del, del músico Javier Muñoz, un músico que eh, trabaja también con Dármico. Eh, Otra banda ahí de la psicodelia concahuina. Sí, escuchen Dármico, está muy bueno. Está recientemente él también integrando la agrupación y también es músico de mm. ¿Qué? Ketterer eh, el, el... el proyecto de Coqui Figueroa, productor y músico local un así... mm, mm, gran ya... productor de, de sonoridades nuevas Por supuesto, y, y Javier Muñoz que ha editado eh, como solista un par de trabajos eh, primero el primero del año 2018 eh, llamada Música Comercial sí. y un segundo trabajo ya este año recientemente Eh, el disco Confesión Espiritual Sí, está interesante el, como el giro ¿no? cuando uno escucha estos proyectos locales, se, evidentemente el, el trabajo incoherente tiene un vuelco no tiene este EP llamado Música Comercial, muy en la onda pop bien bailable, bien así como paladisco y este disco mucho más íntimo, ligado al ambiente y a la música un poco rock quizás como con melodías un poco más prolongadas, ¿eh? música expansiva y que está es bastante casero, bastante lo-fi evidentemente está grabado así como desde la intimidad del hogar y que está acompañado con una serie de fotografías que al parecer tomó él mismo así que revísenlo, está en YouTube y está, está muy bonito así que queríamos destacar a Javier Muñoz y este proyecto llamado Incoherente hoy en autómata y vamos a escuchar una canción llamada Neblina de Abril con una foto muy bonita ahí, de la Bernardo Cruz Villa Emblemática de San Felipe así que vamos con Incoherente acá en Automata Verás, yo, yo, yo estoy obsesionado con, con, con la muerte. Es un gran tema para mí y tengo una visión muy pesimista de la vida. Sí. Si vamos a salir juntos, debes conocerme. Yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable, en esas dos categorías. Sí. Y lo, lo horrible son los los enfermos incurables, los ciegos, los sí. viciados... No sé cómo pueden soportar sí. la vida, me parece asombroso. Y los miserables somos todos los demás. Así que al pasar por la vida, deberíamos dar gracias por ser miserables, por tener por tener la suerte de ser miserables. Bien, después de escuchar a Incoherente, músico sanfelipeño, con su propuesta eh, de música un poco más calma, nos vamos a ir a algo un poquito más intenso, dentro de una línea más electrónica, eh, con el músico alemán llamado Schneider TM, el cual ha trabajado desde el año aproximadamente 97, en diversos eh, singles, EP, eh, remixes... Eh, una serie de experimentaciones desde la electrónica, con sí. más de 15 trabajos que tiene ya a su haber. Evidentemente influenciado por sus orígenes electrónicos, con bandas como Kraftwerk o Noy, ¿no? como de la electrónica más experimental. Y eh, tiene un, una carrera bien interesante, quizás un tanto desconocida en el, en el mundillo ahí de la música, pero con, bien constante, ¿no? Tiene un tema también harto con lo visual, sus videoclips son reinteresantes, bien experimentales y, y tiene queremos destacar hoy día un, una versión, ¿no? que tiene Schneider TM de una canción emblemática de Smiths. Sí, de este, le, le cambió el nombre, parece, porque sí. es eh, Snyder le puso eh, The Like 3000 Sí. Y bueno, eh, ustedes van a saber de qué canción se trata Sí, evidentemente, está muy bueno sí, Así que vamos a escuchar acá entonces en autómata a Schneider TM con The Light 3000 puedes de escuchar este tremendo cover de Smiths y de Schneider TM, músico alemán, uh -huh. de, la, de continuando el legado de Kraftwerk y tantas bandas interesantes alemanas. Nos vamos con un proyecto solista de un músico productor y también DJ llamado The Field que está ligado a esta sonoridad electrónica un poco como lo que hace Fortet ¿no? y tantos, tantos otros proyectos con el tema del sampler, ¿no? el ocupar fragmentos de otras canciones y repetirlos para dar eh, una melodía o generar patrones rítmicos bien extensivos, bien prolongados, muy pegados también, pero la vez rítmico, ¿no? eso es interesante, que no, no es necesariamente ambient ni nada así pero sí con estas reminiscencias un poco al IDM, Intelli Intelligent Dance Music, que cultivaba gente como Afex Twin o Autecre, Pero, o Ports of Canada también uh -huh. Pero con estas sonoridades que vienen de la repetición y De los ciclos, de los bucles ¿no? es, es interesante destacar de The Feel Que, bueno, que es un productor también DJ sueco uh -huh. Que se distanció un poco de este sonido sueco más típico que, Como de fiesta masiva punchy punchy. Y Muy punchy punchy y, y, y trabajó desde una experimentación Desde lo que tú venías planteando eh, También en variados remixes Que ha trabajado para otros artistas Eh, y ocupando también estas tomas pequeñas de algunos sampleos de, de, de otros músicos eh, Bueno, ha variado evidentemente con la incorporación de sintetizadores, cajas de ritmo también eh, y editando ya hasta la fecha cuatro discos que tiene, más múltiples EP y singles y otros trabajos así que... Vamos entonces con The Field y una composición llamada Who Goes There amigos ya estamos eh, terminando este segundo capítulo Le agradecemos su sintonía también sus eh, recomendaciones ya, como... ya no es sintonía pues estamos en, en internet es que bueno pero también uno sintoniza mentalmente con lo que ah, está escuchando Eso entiendo, me refería entiendo, yo amigo se me, ¿Ah? olvida, se me olvidan tus capacidades místicas por su, pues que yo tengo un pensamiento abstracto muy desarrollado entonces pienso en cómo estaría un auditor escuchando este programa y al final y diciendo gua ¿Wow, voy a compartirlo me parece maravilloso sí. voy a, voy a decirle a mis amigos escuchen miren eh, esta, esta esta cosa que está aquí sonando hoy gracias Podcast. a todos los amigos que nos comparten que comparten en este podcast que ustedes pueden escuchar en básicamente todas las plataformas de podcast Spotify Google Podcast Javier Domingo ¿podemos mencionar algunas otras? No También en Mixcloud también nos pueden encontrar <risa> está bonito del mix cloud sí pero bueno eh, retomamos entonces con eh, los agradecimientos a toda la gente que hace posible este maravilloso programa sí. podcast ya no es radial <risa> y, y bueno y también a estudio ri que lo promocionó tantas veces ¿eh? que nos apaña con su equipo de amplificación cada vez que necesitamos algún tipo de, de iniciativa sonora o sí, de grande, grande estudio RIF. Mencionar que también en algún momento, unas temporadas las grabamos en estudio RIF, hicimos las sesiones autómata que puede usted escuchar en nuestro Bandcamp uh -huh. y también a experimentos rurales, no lo hemos mencionado. En el, en la, el Bandcamp de experimentos rurales, ahí está sesiones automata y sí. muchos otros eh, proyectos de aquí, de la zona, de fuera, de Argentina. Tiene sí, también. Carro así que esperamos también ir mostrando material de eso así que bueno, nos despedimos, le agradecemos estaremos viéndonos ya viéndonos, digo, escuchándonos pronto en una nueva emisión de aquí de Automata y por supuesto, compártanos en sus redes sociales eso es lo que alimenta este humilde programa chao, que, bambinos chao, chao